¿Dónde está el pana que vino Chiro y quiere tomar esta noche? ¿eh? ¿Ya? Qué chévere. Vamos v a m o s a hacer acto de presencia, como lo d i c i m o s esta noche estamos grabando el primer disco compacto de Doble L e Discotech la próxima semana. Los panas, pónganse pilas. Vamos a regalarlos c d s grabados esta semana, la próxima semana, ¿ya? Así que los panas que quieran, así dice Doble L e Discotech, próxima semana. Así que pónganse pilas. DJ, vamos a hacer algo bueno y la compañía se viene, mi pana, San Peter. Muy bien, buenas noches, mis grandes amigos. Bueno, queremos s a b l a r l a la gente que está en juicio. ¿Cuántos amigos todavía están en juicio? A ver, ¿cuántos que se creen que no han tomado, que son buenos tragos? A ver, ¿dónde está la gente loco? t o no se barra, arriba la mano. ¿Cuántos amigos están despechados? Son los grandes amigos despechados, arriba la mano, por favor. Damas y caballeros, como tal l f i n de semana, nosotros estamos t r a i t o r a m e n t e dando música y queremos seguir d a n d o música p a r a el corazón y p a r a el alma para que tú te diviertas. Señoras y señores, se viene el DJ Oscar Doble en la discoteca. s o n l a s p a n a s que todavía dice que aguantan a tomar. A la gente de GL Producciones. A la gente de Ecos Producciones. A s h i v a la güila, güey, guambra. Dale. Va. Vete a mi n r a n amigo, Sebarra. d Por por profundo los ojos por mí, lanzaría río lanzaría ti, me un a y quiero preguntar esta noche, la verdad que, ¿cuántos amigos despechados en la vida se han escapado de ahorcarse arriba la mano? Pero sin mentir, ¿cuántos amigos se han escapado de ahorcarse? ¿Cuántos amigos se han escapado de botarse de chicho por un amor? Solo por ti, matitas e a ステッチ ¿Cuántos amigos quieren、aquí? cantar? Esta vez. Vamos a cantar, vamos a cantar esta noche. ¿Qué? Mí,、oh, gracias、Muchas、a mi papito, Dios, gracias. Lo que es la doble L discoteca. Gracias a mi familia que, que se ha engordado. San Peter, discotecas, no animación no, y eventos. Gracias, Dele Pague. No, Ya、no nos queríamos, no, no, amigo, no, amigo.、Oh, no. Yeah. y ahora está. ¿Qué? ¿Qué hago con mi amor? ¿Son la gente despechada? ¿Cuántos amigos despechados sabían la noche? Se viene la música, se ¡Ah! viene la mente Yo tengo la b e l a vaquilla, quiero vacilar Pero la p e l a d a no se deja ni tocar Siete n m i r i t m o que está tocando, que está sonando m u e v e t e m i n i n o que te estoy amando Toma, toma, e s o suena Oscar どっちかがわからない。 ¡Cómo e s t a m a gente de FIFO! ¡Gracias FIFO! ¡Vamos! a h i r A Chico Lindo del Inca. No le dieron al h a m b r a más a Bucito. No le dieron al h a m b r a más mandarinas. s a l u d o s ¡Toma! ¡Tua! ¡Sa! ¡NNN Producciones! ¡Y s a y ¡Oscar! Y a trabajando, b a s t a n t e t i e m p o cuatro años de animación. 15 años d e s e g a m o s r u m i h u a y c o Con m i s g r a n d e s amigos los que vamos a estar ahí. Más de 18 horas de música r u m i h u a y c o Ruta Viva. Va, va, va. Se viene Ricky en radiales, y i b i s hay discotequeros, sonados. Hay un solo quiero, v e r a los p a n a s ¿Cuántos p a n a s estamos tomando por una decepción? Solo los p a n a s que estamos tomando por una d e c e c i ó n arriba la mano. Y los que están despechados, arriba la mano. Y l o s que tomamos por deporte también, gracias. Arriba. La p r o d u c c i ó n abrimos.、Sí. LL Productions、Oscar DJ así、ウィッチョイ、アシ、アシ、マカシ、アシ、ゴール。 ¿Dónde están los estudiantes que saben fugarse los dientes? Arriba la mano, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Corazón, que ¿Qué viste, qué a loco! o c m e d o r j o r voy a topar una cervecita con los nupidos y copos el pico. ¿Cuántos le cantamos a la traicionera? ¿Cuántos amigos le cantamos a la traicionera? ¿Cuántos e m o c i o n e s ¡Arriba la mano! Y vamos a cantar esta noche, vamos a cantar más. Y estamos, estamos, m i g r a n i o s amigos de k i n g t o m c ó m o estamos, migranes de q u i n g t o m u n chirrido, gente machilo, re! Brothers, eh, eh, eh, vamos Chávez, que yo Chávez Se v i e n e la Munción g r a n d n e LL Munciones DJ u s c a r ¿Cómo estamos Pinfo? Acima la gente de Pinfo Lo s que somos h u m i l d e s arriba de la mano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 El 16 estamos con e l El que dices Luis Silva, Lomba, estamos ahí r u m i y w a n c o prepárate Ojoe、eh. Soy gente machichera Los machicheros de la noche Si calejero l se vio d para los PJ e o también s s a lo daban, ¿eh? son. Pero ni c h u p a n no, g u a n r e soy, wey. ¡Com! Ahora v e r á que estamos c o c h i c h a s No me dirán que están poniendo lentos y lentos. ¡Ojo, ¡Oh, vale! ¡Sabor! ¡Hasta con cualquier walkie! ¡Aquí te doy! y s í g o Sabor! ¿Cuántos amigos visita n por primera vez la discoteca? ¿Cuántos amigos visita n por primera vez la discoteca? Por favor, ¿cuántos, cuántos? ¿Y dónde está el pana que tenía 17 años la otra semana y, y ahora ya cumplió 18 años y puede vacilar el colegio? ¿Cuánto, ¿Cuántos, cuántos, cuántos tiene 18 de arriba la mano? Eh, eh. Toma. y ¡Toma! toba! Platinum ¡Y s a m o s y caballeros, como la siempre,、tiempo. lo que viene y lo que suena, lo que se sabe, lo que se vive y lo viva. Y de la gente PJ para los c a i g i r o se n ponencias. No les viene j u g a n d o el machino. hoy d ó n d e es que el h a m o r e l m a c h i r o solo quiero que le señales a un h o m e l m a c h i r o de la noche ver, solo quiero que le señales a un h o m e l m a c h i r o un amor cuando se va a dejar a un h o m b r sufridor siempre tiene una razón arriba gente m a c h u p a ahora de la noche gracias ping pong Gracias al carota, segunda semana, gracias a Dios mío. Bendiciones a su bando, chere. Cuando un amor se va, ¿qué, qué, qué? Uno tiene a s p e s y el o b Él se derrió a Bocanete el fin de semana, cuando te n e m o s que seguir l e rumbiando. Así seis f a t i g a d o tómate una vida, y si tú tomas una vida, tiene que volver, tiene que volver. オーカーディオンサンピティスコンポーキーなんだワンチ e ンピオン Salve Mariachi también para que sea el Mariachi todo bien. ¿eh? O vamos a tiro. ¡A Perú! ¡Atequiera yo t e p e d i m o s o l v e z c u á n d o están en juicio, son la gente que está más en juicio arriba de la mano. ¡Un chifío que no nos a v e r g o n z a m o s de ser arrechos de arriba de la mano! Lo que queremos, queremos a nuestros padres. ¿Cuántos amigos le s queremos a nuestros padres? ¡Arriba la mano! Lo que hacemos r e p o s a m e s en u e s t r o mal, arriba la mano, por favor. Gracias a Dios, esa p i n g e r con tres discotecas. Y、eh, con 34 DJ está bachando y punto. el DJ、eh, no puede decir eso, no sabe. Oscar. d e s p e c h a d o llorar, con lágrimas en los pies. Pero le ponemos o s o s Gracias a la gente de GL Producciones. Eh, eh, eh. ¿Qué tal con todos los... ¿Cómo estamos, Cebada? ¿Cómo estamos, c o t o p o n Sí, la de Tunga arriba. La gente tumbada, vamos ahí. í t o m el sabor! La verdad es que la cosa pasa en la vida, pero nosotros tenemos que seguir ahí. Si yo le decía... ピーター、エレバリー、どんな人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 Oye gordo, a la gente de la colmena, s a l u d a la gente de la colmena, tres c a b a s tres c a b a s Estas esta. <ríe> esta, c i c o s los c o t e s así estoy. Gracias, gracias, gracias a los, a los viejos brujos. Gracias a los viejos brujos. パッケビアンケサピテッシでこなせあらけびんじたばあきよせーラコカフェラ discoteca! えーそそうロケサベキー discoteca! でどねまんせん 俺の家で泣 l たいと思ってます。 ¿Dónde están los amigos más fieles de la noche? ¿Dónde están los amigos que les decimos n o a l matrimonio arriba? Uno, dos, tres. Y lo vamos a chupar. El quinche. g r a c i a s a c e l quinche a Jason, y i j e ahí. ¿No le vieron a Jason? No le vieron a Jason.、No. Yeah. Oh, hey. yo, y con la、yo. mano v a m o s con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba con la mano arriba, chano, chano, con, mano arriba. Mano arriba. L, con la mano arriba con la mano arriba donde está el que n o visite primera vez doble el que tenga arriba la mano por favor si、sí, sí. si どれでストライカー ¿Dónde está la gente que n e c e s i t a la d s c o t e c a Es el Atacum, arriba la mano. Lo s que visita la d i r a c i ó n eh. Lo s que visita n Super Vigues. Lo s que visita la d s c o t e c a es el Antonio. c u á n d o s c u á n d o la banda va a cine, hoy. <ríe> Está pasando de superviva arriba. Lo que no nos importa es el porche arriba. Porca vez. ¿Se e n u e n t r a La que me gusta, m i g o Vamos a hacer quinche. バラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラバララバララバララバララバララバララバララバララバララバララバラ Damas y caballeros, queremos formular una pregunta, una pregunta súper chévere, una pregunta súper fantástica y súper fácil. ¿Dónde están los amigos que salieron con permiso de casa? ¡Arriba la mano! A ver, arriba la mano los que pidieron permiso en la casa. ¿Cuánto? ¿Faltaron un chiflino? Y los amigos que no pidieron permiso en la casa, un chiflino! Y los amigos que no les i m p u e s t a nada, que decimos, d ó n d e está la gente que hacemos los que nos han allegado ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! el oído? Siete n u e s o a ¡Como! ¡Siete! e a z ó n d a c i a s a gente de Quito! ¡Oscar p i c h y Doble L discoteca. ¡Echupo pa' c h i n c e o o ¡Dice s e n e r o Revaika! ¿Cómo s e l l a m a pifo? ¿Qué tal, pifo Raúl y a pifo? o q u é así se habla, así、verdad? se c o n t a g i a la gente! 私たちの人たちのたちの人たちのの人たちの人たちの人た e の人たち Arias el carota, la gente en o s sistemas Lo que piensa que son Quieren oírme cantar Quieren oírme cantar Quieren oír m a n t a r ¿Por qué? ¿Qué te echo a verga? Entonces que cante Suegra Sondrino サビークルオリジナル contigo! お i n o no podemos cumplir nuestros sueños por eso te digo vive la vida c h ú m a t e compate con los panes y si quieres a m í m a c h i n e loco ¡Ay! gracias segundito s á r c h e al segundo bus que el único pan lo voy apoyando conmigo a los brujos a lo s que me conoce n gracias Lo que saben de traidora, lo que saben de cogimiento de música. Teleproducciones, gracias. Oh, ya me chiche besita, mi c o r e San <ríe> f r a Oh, b y Gracias a mi gran amigo el mariachi también, el doble positivo. Yo me voy a morir. Gracias <ríe> a doble L de discoteca. Póngale a mente, mijo, ponle g a a mente. Cuando se pone a mente, cuando se pone en calentura, cuando se sabe hablar cosas chéveres, cuando a la gente se le contagia. ¿Qué t a n los cotolos? s q u t a n los cotolos? Arriba en la mano. ¿Dónde está este lens? a s ケケケケ、リッチもカミナンド、エッチもアロンアンザ、ピタミン、マ n ロ、トカミン、エッチ、エッチ、ロ、シュノ、ソン、ンド、ゴリもカンテンテ、ワン、チョ、フィッ、アシー、セアラ、バスイッター、アシー、ウィッチ、エレ、アキル、モッケン、ウィッチ、ヨ、パラ、シンプル、エローニコ、ワンドセダ e ナーズ、エローニコ、ワンドセダマナーズ、エローニコ、 よかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったえ、かったえか o たよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかった ¡La gente le condena! 俺たちの人生はどこにいるのか ピーター actualizado totalmente todos los no, no, no, no, DJ Valle, que e p e n n pero ya no se alcanza espacio a ese viene el DJ amigo, el único mi amigo mano la la la derecha el gorrioma cuántos amigos tiene n 20 mujeres y a a ¿Cuántos tienen, cuántos bailando con la pelada o con la moza ¿Cuántos amigos están bailando con las manos de arriba de la mano? a y ¡Eh! ¡Eh! h Para que vean. ¿Cuántos a s bailamos? Bueno, hay que enseño. o ¿Cuántos la r gente de la JN? TN, GL Producciones. マリアッシュ ¿Cuántos ha bailado con r o c k s t a r ¿Cuántos amigos ha bailado con s t a r Arriba la gente que ha bailado con r o c k s t a r arriba la mano. Con la mano, arriba la gente que baila con r、no no no no no no no、o c k s t a r q u e n e a m o a t i t a o i l a c o l m e n a arriba、no、la mano, gente c o l m e n a La te gente te más te te gastadona. Uy, ese wombra. ¡Ahuevado! ¡Ese cabrón! n l quinto! o a s e pichón! ¡Flechura máxima! A los amigos que caminan con DD Clanse, gracias. ¡Amor, l ya no! o tú! c o m o dice el gordo? o c o m o dice el gordo? オー o ー、あげてる、こんねん。 ¿Dónde estarás pequeña? pequeña ¿dónde está? ¿Cuánto g e n e m o s cuando llegare acá? ¡Oh, Scott! ¡Michai! ¡Son Summer! Hiciera mirar tus ojos, quisiera besar tu cuerpo. ¿Dónde estarás chiquitis? <tú> <tú> <tú> Lo que vacilan, que cuentan verme, gracias. Cuando vacila me cuesta ver esa n r o q u e arriba de la mano <risa> Y s o n a de simplez Lo del que veía s a n f i e r y Machete con Banco dándole u n a revolución fantástica de música Gracias al GL Producción nos ha v i d o ahí Uy, no me han dicho mis amigos que t e n g o m o fin ¡Vamos <risa> ¡Oh, ahí! ¡Sapites! ¡Despechado p e las t a l a s m i n í s i m a s ¡Ingenio Oscar! ¡Qué tal el g u i n c h e ¡Cómo estamos el g u i n c h e ¡Sájate más de juicio! ¡Jota!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 メジャーで別に全然違うからってあげてもほんとに。えええ。ええ La gente de Barra, gracias! Pai Pai, muchísimas gracias a todos mis grandes amigos, la verdad que cuando se les sabe hacerlo no falta voz, simplemente se hace falta y los ánimos. Gracias a todos los Ibares, gracias a la gente también que viene a c o l m e n d a Mirá, o sea, mirá, los amigos vienen de r i n e s lugares, sobre aquí hay tejer e producciones, hasta los panes positivos. Papá brujo también está por ahí, ¿no? Bueno, ahí estamos en lo que es la h o m o g e e i la discoteca, y cuando se caracteriza en hablar como se debe hacer, se viene la buena música y el buen ambiente.